Borges fue y sigue siendo polémico, fue y sigue siendo polémico, es muy irónico y claramente el punto álgido de la polémica fue el apoyo al último gobierno militar. Hay que contextualizar todo, ¿no? Se vivía eh, una época de violencia, de deterioro terrible en lo económico y en lo político y bueno, Borges lo que aplaudió de... ...este gobierno militar que llegaba... ...era el supuesto orden que venían a imponer... ...orden que nunca ocurrió... ...el orden, la pacificación... ...años después cuando se entrevistó... ...con las madres de Plaza de Mayo... ...en su propio domicilio... ...en su departamento... ...se enteró, se interiorizó... ...de los horrores que habían ocurrido... ...con respecto a los desaparecidos... ...las desapariciones, las muertes, las torturas... ...las detenciones ilegales... Todo este despliegue de atrocidades del, gobierno, del último gobierno militar realmente le era desconocido, como era desconocido para muchos de los ciudadanos en esa época. Por supuesto que apoyó firmemente a partir de esta revelación a las Madres de Plaza de Mayo, asistió al juicio a las juntas y se disculpó públicamente. Yo el, el aspecto polémico y político de Borges, mucho en clase, obviamente no lo tocó, pero bueno, si surge el tema de por qué no recibió eh, el premio Nobel, claramente hay que hacer alusión a este hecho y a esta polémica que generó, dando bueno, las explicaciones del caso, es un ser humano, se equivocó, pidió disculpas, se enteró, había una información que no tenía.